Gabón. Buenas noches, Gaisca. ¿Se nos oye bien? bien. Buenas Perfecto, noches. Amigos. Aquí estamos otra vez Nuestros bien acompañados técnicos. con eh, David, eh, los técnicos Carlos, nuestro Oyer. Eh, Oyer, y Aitor que está por aquí al lado nuestro es Nuestra también. nuestra voz en off favorita, que tal Gaisca, otro bueno, programa más otro programa más, vamos a ver aquí con buena dosis de blues Ritman Blues sí. y Soul Mira, eh, yo, pensando, no yo pensando que no tenía más vinilos para pinchar y sí bueno, que tengo siempre hay, siempre sí, hay siempre incluso hay cosas... tengo para, para, para algún día más, ¿eh? o sea que no tienes que decir día tienes que decir años no, tanto como años no daros bueno, cuenta vamos. que esto es una colección particular ah, bueno, pero no ya hay es... que aumentarla un poco sí, bueno Luego ya veremos ya cómo veremos. va todo. Siempre hay que... Las cosas que tenemos los discos de que compartir con nuestra querida audiencia. Eh, sí, procedemos yo a los saludos. Intento poner eh, todos los vinilos que puedo. Cuando se me acaben, pues ya tiraremos de otra cosa. Pero sí que me gusta el sistema de vinilos. Te gusta vinilos? el sistema del vinilo. Sí, sí. sistema vinílico. Sí, sí. Pues nada, eh, saludamos como siempre Aquí estamos otra noche más En Cales, soul A la gente de... que nos escucha Primero vamos a empezar a la gente de fuera como Radio Topo zaragoza Y Radio Gallinera Valencia con V Con V, eso, con v. Sí, sí. Por si acaso hay alguno que le pone una V V de Valencia eh, Eso es todo con G de huevo G de huevo ah, no. De huevo <risa> <risa> Vale, vale Y, no sé, es no sé, que aquí nos estamos enrollando... Joder, es que Pero tenemos aquí programa humor y todo... ¿eh? Pues sí, hay que reírse de la vida un poquito, ¿no? De vez en cuando... Es. Eso es, ahí está nuestro becario... Está escoger... Ay, perdí, iba a decir una palabrota... Se está riendo... Se está riendo, que es lo importante... Eso es... Risas y buena música... Exactamente... Y empezamos con la sintonía, ¡venga, vamos! Pues nada, que vamos a empezar esta sesión de Cales Calesol Vamos a escuchar hoy bastante blues y riman blues Temas... Eh... Eh, esta ciudad Gaisca, eh, esto es eh, de lo mío, esto es de lo eh. mío ¿No te das cuenta que te estoy invadiendo cada vez más el terreno de eh, Gaisca? Sí El otro día me echaste una puñita y... Ah, dice, el Soul Connection también, hoy también te invaden Así, ¿Ah, así, así Ah, así. bueno, pues sí, me alegro, me alegro, me alegro hoy Y hoy vamos a procurar ser buenos y vamos a poner el tema, porque al pobre, a nuestro profesor, eh, busca y rebusca, rebusca de temas ahí de, en el Soul Connection, y luego no, no se los ponemos, no esta vez sí, a la primera. Y nada, bueno, a lo que decía, eh, espera, vamos al eh, becario que está ahí, eh, por, ¿me puedes acercar el, en la, una cara, no, no, no, una cara a tu lado. Sí, me pues lo acercas, por favor. Sí, es que, a ver, es que vamos a pinchar básicamente dos vinilos ...dos LPs... ...que son dos recopilatorios... ...eh... ...temas de Blues... ...y Rhythm Blues... ...eh... ...bueno yo no sé... ...está en buscando información... ...algunos artistas totalmente... ...por lo menos para mí desconocidos... ...suenan muy bien... ...pero... ...eh... ...a lo que voy... ...que me hace un poquito de... ...de gracia... perdonar si por aquí hay algún... ...que nos escucha algún rumano... ...pero es que... ...son... ...dos LPs... ...titulados... ...Dierk... ...Boom... ...Bam... ...Bam... ...publicados por un sello... ...ya... ...bueno... Realmente igual. Ah, no, no. A ver. El sello es Jerk Bumban Records de Rumanía. Y eh, publican, que yo sepa, hasta siete volúmenes de una colección llamada Greasy, Rhythm and Blues and Nasty Soul Party. ¿Eh? Pero los discos son romanos. Con temas auténticamente geniales eh, y vamos a ir... Eh, pinchando algunos de ellos y bueno, hecha la presentación como siempre tendremos aquí a nuestro eh, especialista en blues, a Gaiska, con sus dos temitas eh, habituales y luego como os he dicho antes, eh, Soul Connection ¡Fanfarre! Bueno, pues venga, vamos a arrancar ya esta sesión de Cales Cales Soul, aquí en Sin Chile, Kirratiá, en, en la 100.0 de la FM, para los que nos podáis sintonizar en analógico. Y vamos a empezar con un cantante llamado John Fred, que con solo 15 años formó su propio grupo, los Playboys, quienes en el 58 debutaron con un single titulado Shirley, en el sello Montel. Y aquí lo destacable es que está grabado en los estudios del mítico productor Cosimo matasa en Nueva Orleans. Y lo más fascinante, acompañado eh, con la ayuda de la banda de acompañamiento del mítico Fats Domino. Tras graduarse en 1963, reforma la banda y firma con el modesto sello Enjoy Records, donde la nueva banda de Fred, esta vez llamada John Fred and His Playboy Band, publican una versión del Boogie Chillum de John Lee Hooker sencillo que no llegó a listas de éxito pero que sin embargo se convirtió eh, según leo aquí en la referencia de este artista, se convirtió en uno de los favoritos del de mítico Elvis Presley. Tras este sencillo ficha por Jewel Records en el 64 que es donde publican el sencillo que en su cara viene el tema que vamos a escuchar Len. Leave in the middle Nuestro siguiente protagonista después de escuchar a John Fred y su tema Len, vamos ahora con Ed King, que nace un 21 de abril de 1938 en el estado de Alabama, de padre guitarrista, de guitarrista de blues y de madre cantante de gospel, aprendió los riffs de guitarra asomándose por la ventana de un club de blues ya en la década de los 50 se traslada a Chicago donde estuvo de acompañante de grandes artistas de la ciudad. Primero se hizo llamar Lidl Eddie Milton por su baja estatura, pero la confusión con el gran Lidl Milton le hace cambiarse de nuevo el nombre al de Eddie King, esta vez por su admiración hacia Bibi kim En 1960 graba un par de singles para la etiqueta G.O.B. Records y en 1964 graba un sencillo con su hermana, la cantante Mary Lou Milton, o como se hacía conocer, Mae B. Mae de este sencillo publicado en la etiqueta Conduct Records vamos a escuchar el tema principal titulado Hey you boost to love ...que es un grupo proveniente de Baltimore... Que ...son los que a continuación van a salir a la palestra aquí de Cales Cales Soul... ...se convirtieron en un elemento fijo en las actuaciones... ...en los diferentes clubs de la ciudad de donde provenían, de Baltimore... ...se formaron en el año 1949 y ya en los 60 pasaron a ser trío... ...los hermanos Herman, Jerry y Carol Hill... ...fue un grupo que se utilizó mucho como telonero de otros grupos... ...o artistas con más renombre... ...y menudo en sus actuaciones insertaban buena dosis de humor... ...por ejemplo, solían salir al escenario con unas orejas de Mickey Mouse... ...tras conseguir un gran éxito con el tema publicado en el sello Teenage Records en 1957... ...Mickey Mouse Rock... ...fueron capaces también de inventar un nuevo baile con su single en el sello Airmaster Records... ...de Pony Suffel... ...e incluso en 1961... Eh, dedicaron una canción al astronauta Alan Shepard, Everything Okay. Nos adelantamos un poco en el tiempo, llegamos hasta el año 1966, para escucharles con este tema publicado en el sello Cocking Records y titulado Appreciate It. show on the dance hall floor I never knew it's luckiest You're on the dance hall floor Yeah Listen, sweet thing <laughs> Sweet thing I would say for you give I please him, son Yeah One life will death into the distance But that won't pay For everything you've done No, there ain't pain okay for what you've done enlightened to love until the wheel of fortune spun you my way much obliged for the uncontroversial affair that we have envisioned to date and we certainly do hope for a continuity that means we're gonna go go magna come loudmouth until a groundhog brings our mail come rain snow sleet or hail with no false fancy mouth fat mountain but feeling to each other I mean, you Everybody laughing, they're having fun But they won't make it funnier when I get my shotgun They're talking about the duck and that dilly dog But when I find a man that got my woman, I'm gonna shoot him down Everybody laughing, they're laughing, crying But I ain't joking, baby Cause I got a heartache to die Now you think it's fair Can you tell your lies But when I find the man that got my woman I'm gonna make him cry I'm going down to the station There's a the tag in my tank I'm gonna get me four elephants And put them on each of my planes Now everybody think I'm laughing And having fun But they won't think funny i bet you when i give my double back shot down i'm going down to the river you know what i'm talking about i'm going down to the river quienes coincidieron alguna vez en su vida con nuestro siguiente protagonista big jack randalls tienen diferentes historias sobre su origen y quienes lo conocieron nunca escucharon la misma historia dos veces sobre él en lo que sí coincidían todos era que Jack Reynolds podía cantar y tocar la armónica como los mejores. Dirigió bandas, tocó numerosos instrumentos y montó un espectáculo lleno de bromas y bailes. Y las pocas canciones que escribió y grabó, como Had a Little Dog y Made Up in Your Mind, se convirtieron en leyenda entre los coleccionistas del blues incondicional. Y como le ocurrió a Champion Jack Dupree, un artista clásico situado justo a la izquierda de los más grandes estrellas del blues parece eso dicen que nació hacia el año 1931 y hay dudas de si lo hizo en detroit o en arkansas lo que está claro es que se crió en georgia posteriormente se mudó a detroit para grabar por primera vez para el sello más y después en los sellos hiku y fortuna en el año 1965 Tocó y grabó con un grupo de músicos locales de Detroit como Bobo Jenkins y el mismo John Lee Hooker y compitió en quien era el mejor armónica con Rich Miller, o lo que es lo mismo, Sonny Boy Williamson. Y por cierto, su canción, I Had A Little Dog, se utilizó en la banda sonora de la película biográfica de Jimi Hendrix. Pero vamos a escuchar este Made Up In Your Mind, publicado, como hemos dicho antes, en 1962. Oh, yeah, in your mind, you made it up in your mind do el blues el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza el rincón del blues aquí en cales cale sol Hola a todos otra vez, aquí estamos en el Rincón del Blues En esta ocasión, David eh, Hola, Iska. me Hola, me he permitido traer eh, un par de temas que Tienes están, todo el permiso del mundo, ya lo sabes eh. Están interpretados por gente blanca totalmente Aquí no hay color, eh, Entonces, solamente hay el color del Blues y del Rima Blues y del Bueno, soul. yo he traído dos cosas totalmente <risa> diferenciadas, ¿no? A ver Una es un tema que vamos a poner ahora mismo, de los Rolling Stones. Eh, se titula en castellano, lo titularon Estoy triste, en un álbum que es el Sticky Fingers, viene del Sticky Fingers, eh, que realmente el álbum que yo tengo aquí pues no es el que corresponde a, a la versión original, porque la versión original venía... Pues bueno, venía un pantalón vaquero con una bragueta, se abría la cremallera y salía la lengua de los Rolling Stones. Tú la sacabas. Y este... No, eh, no fue, me digas más, la censura. Eh, la censura, la censura. La censura, pues me hace... ¿De qué años este disco? disco? Eh, pues esto es de... A ver, a ver. Pues estoy hablando de, entonces, de, de por la contraportada que estoy viendo Del setenta y no, tantos se hace mucho, Sí, de setenta y pico ¿Eh? Todavía andaba la censura y con la tijerita Sí, eh? andaba con la tijera sí. <risa> Y entonces quitaron una canción Que se titulaba Heroin uh -huh. Y sacaron eh, El nuevo disco Sin la canción Y con la portada como la, tal y como la ves aquí Que es una lata Que posiblemente algunos de los escuchantes Seguro, seguro que la tienen La tenéis Una lata con tres dedos que sobresalen de ella, que es como de, de una de una pasta, no sabemos de qué, si de chocolate o de qué, o de mermelada. Y bueno, eh, esa es la portada que tenemos nosotros. De todas formas, la canción es la misma. Y entonces, este tema que yo he elegido para hoy, se titula, lo titularon Estoy triste. En inglés es I got the blues. Y está interpretado por Keith Richards a la guitarra vocal Mick Taylor, cuando estaba Mick Taylor con guitarra Bill Wyman al bajo Charlie Watts a la batería Vickies al saxo eh, Jay Price, trompeta Y Mick Jagger, eh, vocal Y Billy Preston, órgano ¿Billy Preston? Casi nada Casi nada al aparato entonces Es un, tema, es un tema para relajarse, estar tranquilo Y luego ya veremos lo que viene. Aquí nos va pues I got the blues. Pues ahí teníamos a nuestros queridos Rolling Stones eh, Quien no los conoce, ¿no? Y seguidamente, pues vamos a otro tema Un poquito que va con otro tempo eh, En este caso me dirijo un poquito a la gente joven Que quizás esté escuchándonos eh, Les aconsejo escuchar Cream eh, Banda compuesta por Ginger Baker en la batería y vocales, Jack Bruce, al bajo armónica vocales y Eric Clapton, guitarra y vocales. Eh, una power band que en este caso he elegido un disco que se titula Fresh Cream. Eh, me lo tuve que comprar porque perdí... bueno, <ríe> más que perder, me, me desapareció por parte de algún buen amigo de estos, entre comillas... Les ha aparecido otro disco Y yo tenía esta canción ahí Y la tenía pues eh, especialmente eh, En mente para ponerla aquí en la radio eh, es El tema es de Moody Waters Y se titula Rolling and Tumbling Por Cream quedaba ya absorto con el tema Sí, este. sí, sí, eh, dos buenísimos temas. Eh bueno, tú pues, has estado arriba. Sembrao, pues sembrao. Me a, sembrao. Me alegro mucho. Y no quería decir, pero el primer tema, digo, lo estábamos comentando aquí fuera del micrófono, me recordaba mucho a Autis Reading, esas baladas así. Sí, sí, el primer no tema, yo creo que me más, eh, Solero, más, ¿eh? uh, sí, bueno, sí. de los Rolling Sí, eh, bueno, yo he de decir que para mí los Stones eh, hacen cosas muy variadas y que hay que escuchar la discografía un poquito también. Para Pero, eso estás tú, Gisga. Nos vas a ir introduciendo bueno, poco a poco a los Rolly. Yo, ¿eh? ¿sí? lo, yo lo que digo es que, bueno, me dirijo sobre todo pues los, los que tenemos ya una cierta edad pues ya esto lo conocemos, ¿no? Pero que sobre todo la gente joven, ¿no? que intente eh, rescatar este tipo de, de cosas que ponemos aquí. Sí, señor. que se interesen por ello y que posiblemente les guste, pues y pues les puede gustar o no, pero seguro que hay muchos que dicen, "Coño, pues esto sí que está bien." Entonces, pues yo Así es, eso yo no es. Yo intento transmitir que tanto los Stones como Cream, por ejemplo, Cream este... que para mí es un grupo base en el rock and ro en el rock, en el rock para entender el rock, para mí ha sido básico. Yo lo escuché desde muy joven y siempre me ha marcado, entonces me parece que sigo disfrutando de ello. Y sin más me despido eh, todo a toda la audiencia y doy paso a David otra vez ya con el sol eh, es que casco bueno solo hoy bastante bluesero eh eso es sí mega pues sigamos sigamos aquí ahora con Joel Scott Hill un multiinstrumentista y compositor natural de Naples Texas y que se crió en San Diego California. Y que con poco más de 20 años eh, ya se encontraba grabando discos. En 1959, él y su banda Los Strangers llegaron al éxito con el tema instrumental Caterpillar Crawl. En 1960, abandona el grupo y empieza su carrera en solitario en el sello Trans American Records. En 1962, él y su amigo Jim Lee fundan su propio sello diseográfico Monogram Records, que sirvió para iniciar la carrera del cantante Chris montes En aquellos años llegó a tener varias bandas, eh, como por ejemplo de Joel Scott Hill Band, de Joel Scott Hill Three, o The Joel Scott Hill Trio, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, eh, y con la banda de Joel Scott Hill and the Invaders, publican en ese sello que hemos dicho antes, Monogram Records, el sencillo Lookout. I'm so mad I don't know what I'm gonna do Since I found another man with you Show when you get caught in that situation, look out. Vamos ahora con Miss label seudónimo que utilizaba nuestra siguiente protagonista, Lilia Labelle White, para lanzar sus singles en el sello Duke Records, nacida en Amid City, Lusiana, con 15 años, se muda a Houston, Texas, y empieza a actuar en varios clubs de la ciudad junto al guitarrista Clarence Holliman. Su oportunidad llegó cuando Johnny Copeland la recomendó a Don robey que era el propietario de de los sellos discográficos Duke y Peacock Records. Aparte de cantar, también se dedicó a la composición de canciones y una de ellas, precisamente, Lead Me On, fue todo un éxito para el cantante Bobby Blunt en 1960. Además hay que decir que compartió escenario con algunos de los más grandes como el propio Bobby Blunt, Sean Cook, Otis Redding, Aretha Franklin o Jerry Butler. Vamos con esta composición de la propia White, Miss Labelle, publicada en sello Duke en el año 58 y titulada Teenage Love, una canción que se la dedicamos a una gran amiga de este programa. ¡Mamen, para ti! Con Johnny Copeland, que nació un 27 de marzo de 1937 en Hinesville, Luciana, hijo de Aparcero. Su padre murió cuando él era muy joven, pero recibió la guitarra como regalo de su padre, como recuerdo. Su primer concierto fue con su amigo Joey Guitar Hughes. Poco después, Hughes enfermó durante una semana y el joven Copeland descubrió que podía actuar en solitario tan bien como lo hacían otros en, el, en esa ciudad, en Houston. Su música, según sus propias palabras, se encontraba entre el Rhythm and Blues más funky de Nueva Orleans y el swing y el jump blues de Kansas City. Copeland y su colega Hughes, influenciados por la magia de T. Von Walker, empiezan a actuar en algunos de los mejores clubs de la ciudad de Houston y posteriormente crean el grupo Dukes of Rhyme. Actúan en los escenarios con estrellas del blues como Albert Collins, Sonny Boy Williamson, Big Mama Thornton o Freddie Kim, y ya en solitario Copeland pasa por varios sellos como all Boy y Golden Eagle Records de la ciudad de Houston y más tarde en nueva York en One y Atlantic Records por cierto, en One Records mostró una sorprendente presencia del mercado pop al publicar una versión del Blowing in the Wind de Bob Dylan nosotros, aquí en Kale Skale vamos con otro single publicado en One Records en el 66, y y que lleva también otra versión, pero en esta ocasión de los Every Brothers, Wake up little Susie. to go home Wigan listen de calles calles sobre que une pueblos Gente, culturas, como no, a través de Sol, Sol Conexión. <risa> Tenemos aquí un gran debate. ¿no? <risa> Siga Omega. Vamos, hoy dejamos un poco de lado el o el Spanish Gypsy Soul Funk disco que tuvimos aquí en la sesión de Cales Cales de la semana pasada y lo hacemos para dar un salto a un disco que provocó una revolución en la música del año 1987 y que sería considerado como uno de los orígenes de lo que fue el nuevo flamenco, el blues de la frontera, de los Pata Negra, aquellos chavales de las 3.000 viviendas, Rafael y Raimundo, Comenzaron a registrar sus derrochadores ensayos, una fiesta inacabable, en un estudio y algunos pensamos que allí había algo, un sonido nuevo. El periodista Marcos Hendre dice de ellos que escuchaban a Pink Floyd, Bob Marley, Prince o Michael Jackson. El arranque de Lunático, que cierra el álbum, parece de Quincy Jones. En el fondo, en el disco, está todo lo que habían mamado en su infancia y en su adolescencia, hasta el punto de que no escuchas música, sino que te abren la puerta para que puedas entrar en su cabeza. Pata negra es el ingenio, el carisma y la intuición melódica, y la manera callejera de incorporar el blues, el swing y el jazz, adoptándolos desde el humor. Todo nace de la alegría, si bien era una broma muy seria que trascendía la gracia y que a veces rozaba lo amargo. Hoy para Soul Connection os traemos el tema que da título al disco El blues de la frontera que esperamos que disfrutéis como lo merece. Quiero tocar la guitarra así también yo también pero ni, yo ni lo intento, yo, ni lo intento. <ríe> yo seguro que me cargo las cuerdas <ríe> bueno agradezca seguimos si sí. adelante seguimos adelante eh, bueno lo he dicho al principio pero estamos con un doble disco O sea, son dos discos de la colección más disco no sé dónde está bueno de una colección que tiene la colección hay volumen 7 y volumen, venga, a ver 5, 5 y 7 a ver, allí dale la vuelta a ayer vale, que imagen <ríe> eh, Jerk Boom Bang eh, colección Greasy, Ritman Blues and Nasty Soul Party, bueno, si la veis por ahí alguna vez por internet en alguna de estas que venden discos por internet, eh, os lo recomiendo vamos, pero ya, eh comprar, eh, aquí tenemos los volúmenes 5 y 7 Y creo que hay hasta nueve, nueve ediciones Este estaba hecho en Rumanía, ¿no? En Rumanía en Pues Rumanía. a los romanos que no estén escuchando Les decimos que, que lo tiene buen más gusto. fácil <risa> Que tiene <un> buen gusto <risa> Bueno, venga, vamos con el siguiente tema eh, Recogido en el volumen 7 precisamente Vamos con eh, Dorothy Berry y Jimmy Norman Y os cuento que la canción Louis Louis que Seguramente es una canción que habéis oído entre otros, por ejemplo, por el gran Otis Redding, sirvió para que su compositor, Richard Berry, costeara un anillo de bodas adecuado para su novia, la que es nuestra siguiente protagonista, Dorothy Berry. Los derechos de autor de, de este tema, de Louis Louis, y de otras tres canciones, se vendieron por 750 dólares de la época, lo que parecía, desde luego, una buena oferta en ese momento. Dos semanas después de la boda, el tema del single Louis Louis fue lanzado como cara B del single, publicado por Richard Berry, en el sello Flip Records, en el 57. Y es a partir de este año, con el apoyo de su esposo, cuando Dorothy se convierte también en cantante profesional, lanzando una variedad de singles como solista y también grabando como corista en producciones de gente como Phil Spector, Debbie Gates, hB Barnum o Gary Pexto. En el 68 comienza a trabajar para Ray Charles como como corista y también publicando un single en el sello del genio de Georgia, Tangerine Records. En el 71 se convierte en miembro de las famosas raeleces, ese grupo de chicas que acompañaba a Ray Charles en sus actuaciones. Trabajo este que desempeñó durante más de 10 años. Pero vamos con esta producción de 1962 en el sello Lidl Star Records y en la que... Junto al cantante Jimmy Norman interpreta la canción yeah, I, I with you all, you all the way. Happens, I'm, with oh, I'm gonna take you everywhere. Together, yeah, together, together. Yeah, we got to get together. We have to get together. Oh, hold on, hold on. Yeah, we got a thing. We got to be real real that. We need to end it Bueno, pues que como me están diciendo por ahí, vamos a clavar el programa. <risa> con todo lo que te hayamos programado, con este tema último que ahora os presento, Gaisca. Sí. Y bueno, que es un, pues, es que me ha pasado, es que a ver, buscando información aquí de los artistas que hemos escuchado, algunos Eh, me ha costado bastante buscar información Otros, algún tema suelto que hemos escuchado Que no, no lo presenta porque Porque no, no recopila La información necesaria Pero bueno, yo creo que son dos discos Muy buenos eh, Y que como os he dicho antes Si tenéis la oportunidad de, de comprarlos No son muy caros Y merece mucho la pena Y bueno, presento este último tema Y nos despedimos Y vamos mm -hmm. con Inyuz contiene un nombre raro, Inus more un cantante de Ritman Blues, al que solamente se le contabilizan un par de singles en el 67, en el sello californiano garden Records, y otro, en la también etiqueta de Los Ángeles, Bobby Moore Soul Records, en el 69. Y esta recopilación elige la canción que se publicó en el primer sello, titulada If It Ain't One Thing It's Another. Para, para, para, para, baja un, poquillo, baja un poquillo, Digo, para despedirnos ¿Veis que? ¿Veis que? ¿Veis bueno, posible. pues nada Que nos vamos despediendo, me alegro de que eh, De que la hayamos clavado La, la hemos clavado, <risa> la, la, hemos clavado. <risa> la hemos clavado bien, digo, todos los temas han entrado en y la... Espero que la gente... Eh, haya disfrutado, ¿no? Haya disfrutado, eso es Y sin más, eh, aquí es lo que pretendemos, ¿no? Ni más, ni menos Ni menos, sí, en plan sencillo Que se oiga buena música Y sin más, aquí estamos Aitor, David, eh Oyer, Carlos y Bueno, si hay un chavalillo por Ahí el chaval también está Adolme. por ahí, que nos apoya también apoya, hoy apoyo moral. Y bueno, pues es sí. que nada, que hasta, nada, la, semana hasta que viene, la semana que viene. Que viene. Semana que viene y, estamos aquí, ¿eh? El Kales, Kales aquí Kales en en dónde? En Chidiki Ratia en Kales, Kale nada Kale Kale Oh, yeah Well, if it ain't Trouble in your home Is another thing Yes, it is, but if it ain't, ain't one thing people's, it's another